Que en 27 minutos van de las 12 del mediodía, por supuesto, ya estamos en la última media hora, por lo menos, de este programa. Y calculamos que va a ser la última mejor media hora, porque una vez más en este programa tenemos la visita de tres personajes bastante particulares. Ellos forman Pucabo Sanova, ella es Gabriela, está Víctor y está el Choco, ambos acá presentes. Muy buenos días tarde. ya le puedo decir después de las y media, son las tardes, ¿ya? ¿cómo andan bien? Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Una vez más, ¿eh? Están más? conformes con con venir de amados o vinieron obligados no, a esa onda eh, que no, mañana no. también, que. Eh, <risa> mirá, hacemos y hacemos una seguidilla a esa banda. <risa> <risa> acá yo le decía, yo le comento, tenía una compañera nueva de trabajo que es Clarisa, que la, sí. la conocieron recién. Este, y yo le decía, vos sabes que una vez vinieron, la gente de Bucá acá estuvo muy bueno, que se, me decían "No, vos será, che, no la escuché nunca. Mirá, buscarlo en internet o la, la había contado la vez pasada que habíamos visto unos videos y que no vamos a volver a invitar. Ayer le mandé mensaje, anteayer le mandé sí. mensaje al Choco, le dije, Choco, esa onda, pueden venir a tocar. Sí. Bueno, se coparon por suerte y los tenemos acá instaladísimos para tocar. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Así? tranquilo. Bien. Eh, a punto de grabar el segundo disco. Ajá. A punto de grabar el segundo disco. Bien. Y bueno, y promocionar un show que vamos a hacer la semana que viene, el sábado. El sábado, la semana que viene. ¿En ¿Dónde? En la cocina. ¿Dónde, dónde? En la cocina. Perfecto. ¿Sabes dónde es o no? No, no, pero si me contás mejor así la gente me entera. esa <risa> onda <risa> clara. la cocina está en Mendoza y Rigoyen. Mendoza y Rigoyen. Va a ser la noche, así o tardecita no, no, la noche Noche, bien, a la noche, noche Para once, la gente a las y media, por ahí comienza el show esa onda. Mientras que la gente come, esa onda usted? Claro, mientras la gente come La mejor empanada de corrientes Bien, bien, gracias la por... Cocina. Vamos a pedirle que nos manden una docena <risa> También la gente de la cocina Seguramente muy feliz Pero van a estar tocando, por supuesto Imaginamos, igual, podemos hacer una llamada Telefónica al sábado que viene También así salen y promocionan un poquito Y estamos, de paso también Sí, sí, sí, por supuesto Ustedes... Eh, Ustedes medio mentiroso, ¿eh? Yo igual, te digo Yo tengo un problema Cada vez que yo digo una barbaridad al aire Cuando llego a mi casa, mi mujer me dice, ¿y vos qué? ¿Dónde te vas a ir de noche? ¿Entendés? Porque yo o acarrego toda mi familia conmigo o me quedo, digamos, es una, es una situación. Pero le voy a poner un poquito de ganas y voy a ir para que la próxima no me digan eso al aire. Eh, Porque me acuerdo que la otra vez que... La vinimos, vez pasada te dije, ¿verdad? Claro, que iba a ser. La este vez pasada... No, me olvido, ¿no? Y te, no, y no, y no me voy a olvidar. Eh, tocaban en Picasso, te iba a decir sí, más señor. esa día. Y le digo, es más, hacían, mirá, homenaje me acuerdo, de todo, pum, me acuerdo, sí, de verdad, un homenaje. Y le digo a mi mujer, vamos a ir, que yo sí, sí, sí. Después llega un momento, llega la noche. Yo tengo dos hijas, eh, chiquititas. Se complica, realmente. Si uno no tiene a alguien para que le cuide, se complica más los sábados de la noche. Pero no, prometo prometo el aire, mirá te, lo que dice. Te, te, te dejé mal, Andrés, te dejé <risa> mal. Ahora voy a dejarme a llorar. La gente, por supuesto, puede disfrutar de todo este momento En cnqradio.com Pueden ver las cámaras que están apuntando exactamente Una hacia el Choco contándome esto que me está diciendo Y, y por supuesto a todos, Acá está Víctor también de este lado Víctor, que no te puedo ver, por eso tengo, lo tengo acá Pero atrás Haciendo equilibrio <risa> Haciendo equilibrio, ¿verdad? Sí, ¿Está, ¿Ya está más cómodo? ¿Ya ¿Está perfecto o no? Espectacular, efectacular eh, Vamos a arrancar ¿Vamos? Ya tienen los volúmenes acá ubicados Saben cómo salen los retornos y demás espectacular. Cuando ustedes quieran Es todo suyo, nosotros lo vamos a filmar. Después vamos a sacar un disco alternativo, pirata, y lo vamos a vender para vender. <risa> Buscamos a Nueva Acá de Una Weekend con nosotros. dale. Zeg je, ik heb Pregisage que eu tive sempre de, de para a família quería dejar de filmar porque realmente después vamos a ponerlo vamos a ponerlo en, en YouTube vamos a subirlo al sitio de la radio y demás bien todo tranquilo se sienten cómodos ya son amigos de la casa ya prácticamente a esta altura creo que una vez más y tenemos que comer asado ya, directamente. Exactamente. no ahora eh, tengo un árbol muy clave con parrilla así que podemos sumarle la parrilla y hacemos ya por lo menos cultura musical en casa ya ahí ya entramos ahí completito Esa onda ¿Eh? ah. Yo te digo, podemos hacer una sábado uno nuestra día. Eh? Ahora, por lo pronto este, Chipá y eh, facturas. facturas Mientras que ustedes eh, tocan Yo voy eh, morfando porque si no no me dejan Directamente termino y no hay nunca queda comida y, no. eh. Clarisa, contame Te iba a decir que le recuerdes a la gente Para que nos escriba, al tres Perfecto, así nos pueden mandar mensajitos y lo van comentando Nos contaban entonces, si van a estar tomando tocando, pero, Tomando también de paso ¿Eh? La, es Un poquito por ahí, ¿quién te dice? Nunca, nunca es Nunca de más, ¿eh? un poquito Yo me voy a subir un poco mi retorno, perdón, ¿eh? Eh, van a estar tocando la semana que viene. Ya vienen de tocar ya algunos, algunos días, aparte de esa vez que nos encontramos, no, no, que fue hace un montón. No, porque los chicos estaban de vacaciones. Eh. Ah, mira, ah, mirá, qué digo. ¿Te, ¿Te fuiste de vacaciones? Vacaciones, vacaciones. ¿Dónde? ¿Lejos? ¿Se quita? Córdoba, Córdoba. Ah, qué lindo. Qué linda, ¿eh? Ay, me quedo sin nostalgia, yo no tuve vacaciones. Estaría bueno, este, poder hacer unas vacaciones en Brasil, playas, a onda o no. Oh, Podrían preocupar. cerrar un día un canje así y. Arriba, ¿no? Esa onda, claro que sí. ¿No? Ustedes que les gusta encima la música, esta nació en Brasil, la cosa. ¿No? Sí, en Río, claro. En Río, claro. Están así, ustedes cuando hacen los shows, digamos, van contando un poco la historia, así, de, Exacto, de los temas, van hablando un poquito. A ver, por ahí hablamos la historia del tema, por ahí hablamos mm. cómo nació, quiénes claro. eran los creadores. Contamos de todo un poco uh -huh. ¿Entre todos van hablando o hay uno que dirija la, no, la Choco batuta? Choco es más habla Choco es el que más habla sí. A mí sí, sí, claro, sí. le gusta hablar <risa> ¿tú Vos es sí. el que vas contando y demás va. Sí, vamos hablando sí. Uh -huh. La eh, gente se prende un poco así tipo Pide cosas o se, se digna a escuchar Música va no, a escuchar escucha, Pero escucha. se atiende mucho cuando se cuenta la historia de los temas O de claro. qué habla también Claro. O con las anécdotas de Choco también. El Choco tiene de Choco sí, sí. tiene muchas anécdotas. Más allá que es el más jovencito del grupo, es el eh, que tiene más anécdotas. Más que... claro. <risas> Esa onda. Están entonces para tocar. Este, yo calculo que. Eh... estuve de cumpleaños. El 20 de enero fue mi cumpleaños. ¿El 20 de enero fue tu cumpleaños? Sí, ¿Hiciste fiesta algo? No, no hice nada. ¿Por qué no hiciste nada porque cumpleaños? No sé, toqué, ¿Por qué no, sé, no siempre... avisaste, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Sí. Tenía que poner. No tenés Facebook. ¿Sí? Usted, ¿Quién sí. maneja el Facebook de los tres? Choco. Eh, el, no, el de Pucat maneja Víctor sí. Víctor, de lo era puesto ahí la fecha sí. Le aseguramos ahí un, claro, Nos dio sí, un regalo, no. pero un abrazo grande te mandaba. Sí. <risa> Esa onda, claro, te mandó. No, sí, claro. claro. <risa> Estaba difícil para un, un regalo por ahí Bueno, como un canje Una docena de factura <risa> algo. Es <un> <risa> Están cómodos, se sienten bien sí. Está rico Pero el mate. Siempre estamos Está rico como acá. mate. Yo cuando le mandé mensaje al choco le dije, mira, te espero con un poco de factura o algo, no sea cosa que pasemos así sí, tan triste la mañana. No, pues ¿no? Si yo no como, ustedes no comen. También. Ah, mira, claro, ay, porque no, ella, no puede, no, ella canta, no puede comer, sí, claro. Sí, no. Pueden hacer un instrumental mientras que <risa> ella canta. <acabó? risa> ¿Con qué podemos ir? A ver. ¿Con apoteosis? Bueno. Eh, apoteosis es un tema que eh, fue compuesto por Yaván, que es uno mm -hmm. de los compositores actuales de Brasil para mí uno de los mejores en este momento no uh -huh. un capo Javan en realidad se llama Jijavan Jijavan bueno vamos a escuchar un tema entonces de Jijavan hecho por la gente de Sanoa, que muy amablemente nos vino a visitar y a compartir con nosotros la música que hacen los escuchamos la, la. So aplausos único que se me escucha, pero es en representación de todos. <risa> Esa onda. Me encanta, me encanta. Te juro, te vuelvo a repetir lo que le dije el otro día. Está bueno para llevarlos y dejarlos mientras que yo descanso una siesta No dormir, pero sí descansar así tirado bajo el árbol, que es los momentos más felices. Igual estos días que estamos viviendo de clima, por suerte, que están buenos, ¿no? Están buenísimos. Hoy, sobre todo, también. Sí, sí, pero vienen días hasta el lunes, me parece ahí arranca lluvia. ¿eh? Sí, le tiro por las dudas. Yo tengo acá el... El clima que voy mirando mientras tanto... ¿Qué manera sacar fotos, Andrés? Impresionante. Sabes qué? Eh, esta está, radio... ¿Está andando tu máquina, no? Porque, sí, está... sí, anda perfecto. Lo Aparte lo vamos bien, viendo. ¿no? Y una no, no. Gracias por recordarme que la nota de Capusoto no salió. No, si salen la vamos a estar colgando. Hay un, hay un tema con esta radio que, eh, por lo menos, no es no una exigencia, pero sí es como algo que desde la directiva dijeron... Hay que compartir todo lo que pasa acá adentro, que exceda la radio en sí, digamos. Más allá que escucharlo a ustedes, que la gente lo pueda ver. Como bien te mostraba, está saliendo actualmente por cncuradio.com, la onda es que la gente Estamos pueda verlo. Claro, es mostrarlo, sí. Hoy, eh, nos están escuchando, en realidad Mandamos un saludo a Micaela y a Darío Nos están escuchando, nos mandamos un mensaje hoy eh, Desde Uruguay, por ejemplo eh, De Resistencia Chaco, hay un hotel muy conocido en Resistencia Un hotel cinco americano estrellas, Cinco este, estrellas, estrellas, sí, el único, creo Ahí también ponen, están escuchando en este momento Y varias personas, digamos, de, de todas partes nos escuchan bueno. eh, Desde la frontera de Chile con Mendoza también Nos están escuchando este, La verdad es, es muy agradable Y sobre todo mostrarles Por eso por ahí sacamos muchas fotos, eh, videos y demás. Después los colgamos y a la vez también queda este, a modo de archivo para que se recuerde que ustedes estuvieron por acá. La vez pasada habíamos sacado algunas fotos, pero no contábamos con la tecnología necesaria Ahora para de... hacer más. Ahora ya lo estamos exagerando, digamos. <risa> pero está bueno, mientras que ustedes tocan, o sea, este, ir mostrándole a la gente que también pasa eso, digamos, ¿no? Ustedes no son de usar mucho las redes sociales, va más ya que tienen Facebook y demás. Este, así para compartir, mucho más eh, Tenemos videos en el YouTube uh -huh, bueno, sí, ahí... sí, ah, sí, sí, estuve viendo algunos de Sí, sí, estuve viendo algunos bien. vamos a colgar unos, unos nuevos más Esa onda sí, sí, sí. Está sí. bueno por ahí compartir un poco Hay gente que está en otro lado que no puede llegar a, a verlo Si es que no lo ven en vivo Por ahí está bueno compartir Entonces cuando vienen se encuentran con ustedes esa onda. Exactamente vale. Bueno, te contaba hoy que estamos por entrar en grabación Ajá Vamos a grabar un nuevo disco Sí Que van a tener 13 temas el día. Bien El número de suerte Ajá. Y va a haber músicos invitados. Bien. Este, así que para mí va a ser un disco. Creo que va a ser un disco espectacular. Ya están ensayando, están grabando actualmente. No, no estamos ensayando. Hallando, ah, eh, después del show del 4 capaz que entramos en grabación ya. Directamente. Grabar claro. grabar directamente. ¿Sí? ¿Dónde claro. está por grabar eso? En el estudio de la mezcla. La mezcla de, de Javier Cabal. Bien. Donde grabamos el, el, anterior. el anterior. El anterior y le había ido bien, digamos, entonces sí, ya vamos con él de vuelta. Ahora, lo que pasa es que ahora la banda suena de otra manera. Claro. Por eso es que queremos grabar, sí. ¿viste? Ese disco que el primero que grabamos suena así, como estamos sonando ahora, digamos. Ajá. El Choco eh, tocó, tocó solamente batuque y tamborín. Batuque, sí. Y bueno, y ahora la Yo banda no fue evolucionando y, y cambió bastante la sonoridad, entonces... Nos vimos obligados a, a grabar de vuelta, vuelta, claro. para, para la gente le decimos que agregamos más percus claro. eh, Está el bombo de la batería, los platos, el hi alrededor el redo ya, Hay más cosas viste La vez pasada me sorprendía, este, gratamente por supuesto De la cantidad de sonidos que salen de la misma persona en sí. este caso del Choco sí, sí, sí. No, no, parece que son varias personas tocando a la vez Por lo menos lo, que, sí. lo audible, digamos yo acá lo estoy viendo, por ahí sé Pero por ahí uno que escucha, ah. sí, me parece que hay más personas sí, ahí Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí claro. ¿Viste? Ah, ¿Viste? ¿Viste cómo soy, El pulpo. Cómo soy? Ah, el pulpo. El <risa> pulpo. Eh, están ensayando, me dijeron, se llevan bien para ensayar. Digamos, tan, son muy precisos, son muy eh, quisquillosos, digamos, con el sonido. Tipo, no, ahí salió mal, hacemos vueltas, vuelta esa eh, Sí, somos, en los ensayos, sobre todo. Sí, ¿Viste? sí en los ensayos es... sí, o sea, sí. Sí, claro, queremos sí. como... corregir. Sí. sí, queremos corregir, queremos ser el perfecto. Sí. O sea, en la perfección sí o sí. sí, sí, a... sí. Y después, eh, cuando se graba también. Se trata de buscar mejor sonido, ¿viste? sacar un buen sonido del disco. Digamos, es importante la mezcla, eso. ¿eh? No, el final mes me que grabaron. Es lo más importante me parece a mí. Mm. Sí. Llegar a que, se, y, y que no le dejan digamos, todo al del estudio, digamos. O se van ustedes y están escuchando sí, también a la paz. estamos ahí sí. con él, claro. claro es que importante esa parte, ¿eh? sí, Claro, porque sí, sí. nosotros sabemos cómo queremos que suene, ¿viste? Claro. Entonces lo pasamos a él para que él... ¿No les pasa por ahí que tocan tanto un tema y se te parece que está bueno, digamos, vos llevar un rato, al rato viene y escuchas? no, hay que ajustar acá de vuelta. Sí, eso pasa. Eso vez, por ahí no te cansas de escuchar. En el, en el estudio no. pasa eso. Sí, sí, sí que ya entrás en una confusión de tantas veces que lo escuchás. Tantas veces que escuchás y sí, ya está bien, digamos. Sí, sí, o, sí. o te parece mal y al contrario, está bien, digamos, sí. si te vas y volvés. Este, son quisquillosos entonces, en el sí, sentido, está perfecto, bueno que sí, sean sí, así sí. En, en un punto. Uh -huh. no, igual también, no hay que ser muy profesionista tampoco, ¿no? Te imaginas, terminás loco, así todo con los pelos de punta. <risa> sí. ¿Eh? Sí, sí, sí Claro, eh, no, pero que estemos conformes, digamos con Claro que, Con lo que quedó Claro que estemos... Y bueno, y entonces ahora entran a grabar Después del show que tienen la semana que viene El sábado que viene Entonces, recordanos así En la cocina En la cocina, exactamente Entonces, ahí Por Rigoya Perfecto Van a estar tocando ¿Algo que van a estar tocando ahora, por ejemplo? Eh O ya no tienen ni preparado el show, digamos, lo van a llegar en ese momento y lo hacen. Más o menos tenemos, menos. Algo. Sí, vale claro. algo Imaginamos que la experiencia la debe tener, o sea, que sentarse sí, que a saber es que qué ya tema. Nos conocemos mucho claro. y, y, y tenemos claro el repertorio. ¿El popular que se miran y ya, se con... ya, ya saben qué van a sí, hacer? Sí, la verdad sí, que sí. sí. ¿Se pueden mirar ahora, ¿esa dónde? Y hacen un mm. tema. Sí, sí, seis <risa> euros. Sí, Seguimos con la gente de Puscabo Sanoa, Está Gabriela, está Víctor, está El Choco. Acá eh, visitándonos muy amablemente, vamos. <risa> Thank you. vas así solitario y, al final pero se entiende perfectamente que estamos muy agradecidos la verdad este muy agradable yo no, no temo tratar de preguntarle lo mismo que le había preguntado la vez pasada no me quiero poner en mi hotel grande que el público se renueva y todo se apagaba pero eh, es, es necesario verdad, es verdad que el público se renueva así sí, que le voy a preguntar cosas que capaz que ya le pregunté como por ejemplo hace cuánto que están juntos más allá que yo lo sé me encantaría que me lo cuenten Y hace como ya tres años, los tres. tres. Se miran así porque ya no saben, se o apareja sea, se sí. de años, viste, que ya sí, no saben claro. ni cuándo es el aniversario, nada. Así los tres, sí, los, dos años y pico. Dos años un poco y pico. Sí. O sea, ya que experiencia les sobra, digamos. Sí, estamos. sí. Eh, empezamos hace tres años y uh -huh. al año se incorporó Choco. Claro. Y sí, y sí, hace. Juntos nosotros tres, debe ser hace dos años. Uh -huh. sí. Estudian todo este, música, imagino. Música, sí. sí. O sea, tan, hasta que sean profes esa onda. Claro. Sí, sí, sí. En el caso de yo y Gabriela estamos estudiando... Uh -huh. eh, estamos en el último año del profesorado. Ajá. Uh -huh. Y bueno, y Choco está, creo, en segundo año. año Choco está terminando el secundario. La nocturna. Sí. Esa onda. Pero igual, ¿tenían, tenían en mente, digamos, o sea, ser profesores o estudiar música para aprender música en general? O ser eh, músicos, digamos. En principio, estudiar música por... Por, por placer, la, digamos. Por, por, claro, por, el, por, el la, por la música. Sí, sí, sí. Sí. Así como sí. más de uno dice, sí, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, yo quiero ser músico. Claro. Pero estaba, sí. tenía entendido que es difícil igual la vida del músico sí. o no. Sí, sí, sí. En Evidentes, algún punto, sí. Vivir es... de la música en corriente edificio. es difícil. Edificio, eh? edificio. Es difícil, ¿eh? Acá por lo menos... Más allá que ahora, viste, que se abrieron un par de lugares, digamos, pero igual así todavía es... Es poco lo que hay. Vos sí, sabés hay que yo poco? hace unos años atrás pensé que solamente en corriente era difícil, ¿viste? Ajá. Pero después estuve en otras bandas donde recorrí el país y, y realmente en, en todo el país es más difícil. En todo el país, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hay, hay excepciones, ¿eh? Rosario, por ejemplo Buenos Rosario, Lo que pasa es que Rosario también es una fuente cultural claro. inmensa del país Creo que de ahí bueno, nacen muchísimos En Buenos Aires la sufrís también Porque si en Buenos Aires vos sí. no bueno, sos conocido También, pues eh, tenés que remar Aparte sí. pasa algo muy particular en las grandes ciudades Por lo menos es que tenés que generar X cantidad de entradas Para sí. poder tocar en algún lugar sí. las entradas sí. mucho Vos tenés de que bancarte el show claro. toda la historia. Claro. Sí, Eso, eso es les pasó a alguna vez Tenés que llenar O esta directa Van contratados directo. Sí, vamos contratados A veces Este Organizamos nosotros Como hicimos una vez En el teatro ¿Cómo se llama el teatro aquel? Teatro de la ciudad en el teatro de la ciudad uh -huh. Se organizamos nosotros y ¿Qué sí. está ahí por la cortada eh? Sí, te conozco bueno, Y con... se llenó La gente fue a claro. ver a La banda Ahora están no fue, banda, no fue no, no. una confusión, sí, ¿sí? fue con otra. Yo quedé pensando. En... Yo nunca Pero fui no, con Aurelas. No. Yo, yo... yo fui ¿sabes? a escuchar. Te cuento, te cuento. Teníamos una banda de jazz con Rinker. Yo siempre lo ubico a, a Víctor, no recuerdo. La la Victor, en el recuerdo de... Victor. De... Claro. Entonces creo que es Pucá y no es Pucá, Claro, era. Era de... otra. Y bueno, el verdad. jazz lo igual, tienen, vale también, la... el jazz lo tienen así metido, digamos, eh, me refiero como música que les guste escuchar, sí, sí, completamente. Y algo Normalmente los que son músicos Músicos así Le gusta mucho el jazz ¿Por qué? Por la... Por la... Por la riqueza, la riqueza Armónica Rítmica Por la improvisación Que tiene claro. Pues siempre el jazz Tiene la presentación del tema Y después Libre a sí. de improvisación Digamos Y eso al músico claro, Le gusta claro, mucho Porque eh, Vos podés Expresarte Digamos libremente claro. La forma está ahí Y vos Digamos. En Mar del Plata hace poquito se hizo el, la improvisación más larga que hay, creo que fueron no sé cuántos días, de ah, sí. gente improvisando, jazz, por supuesto. Mm. Y eran varios músicos, dando el ficha, iban intercambiando los músicos, pero el tema no terminaba nunca. Qué loco está eso, ¿eh? Sí, está bueno. El otro día estuve averiguando porque averiguamos cuánto era el récord de radio. Y a partir de ahí arrancó, me encontré con los de Mar del Plata, que eran músicos de jazz, tocando durante... No, Imagínate la cantidad de horas tocando sí. iban, iban cambiando ah, músicos, sí, claro. digamos Pero el tema seguía todo el tiempo Siempre la misma base, digamos claro. y... <risa> y bueno, lo de radio era imposible 60 horas le mandaron derecho Del mismo programa, no, no no claro. Me parece claro. que no había chances Este... <risa> Pero no, sí, está difícil hablar 60 pero, horas. No, Puedes hacer 60 horas, pero ¿qué? ¿Te pagan algo? ¿Ganás una plata? Imagin no, eh, el reconocimiento del público. <risa> es <imposible, risa> horrible, <entonces. risa> horrible. No, todo bien, sí, pero bueno. me parece que son demasiadas horas No, no, no. Sí, este, era, para el récord Guinness es eso, no tienes dinero por medio, digamos. Claro. Te en un libro para siempre, digamos, hasta que y alguien venga, te mate y ya fue. Era un récord solamente. <risa> eh, sí. Está bueno el reconocimiento claro, al público, pero también viste a veces. Claro, sí, con el reconocimiento. Sí, el también, ¿no? sí no, aparte no se come con el reconocimiento. Claro, exactamente. Este, yo los voy a ir a escuchar y lo quiero decir de vuelta al aire no, el, no. Sábado. <risas> el sábado. No voy a decir de vuelta y lo voy a prometer. Sí, voy a ir a escucharlo. Te voy a mandar un mensaje. Esa, Mandame un mensaje, <risas> a corona, por favor. Si no llego, a ranken el popular. <risas> no, no, sí si ver, ir. prometo a irlo Vamos a escuchar cosas como las que estamos escuchando ahora. Ya después de eso entran a grabar, sí, sí, este, ahora. y ni bien tengan el disco tienen que venir a presentarlo. De vuelta. Por supuesto. Eh, vamos a ver si una vez se lo ubicamos de lunes a viernes, entonces, Ajá. este, por ahí también después se le enchufamos un sábado así lo vendemos ya sí, <risa> pegado ¿sí? a la pared acá no todo bien. el tiempo, pero o sea, nada. Es que... Es verdad, el músico necesita también de... de, de la difusión, de, claro. de la difusión. Mm. Y ustedes también del músico. Del a, a, a mí me encanta que hayan venido, la verdad, le digo. La vez pasada le dije lo mismo. Y más, la vez pasada yo no los conocía. Y teníamos la productora que me había dicho... Este, che, no, está bueno, los chicos tocan bien, qué sé yo. Y más allá que, Choco, de saber, yo tengo largo historial de bandas en corriente y demás. No de formar parte, pero sí de estar este, con músicos, digamos. Este, cuesta por ahí, este, porque siempre te dicen... No, tal banda está buena, viste... Pero realmente me encantó y por eso los volví a invitar y están de vuelta acá con nosotros. Nosotros ha ah, sido la invitación también antes. Nos gusta estar acá también. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno es tocar onda. también para la, para la gente, la gente que se prende bastante en este tipo de cosas. Y sobre todo nosotros venimos de mucho ensayo, ¿viste? Y tocamos claro. para nosotros nomás. Claro, por ahí mostrar está bueno. Por ahí está bueno también que la gente Salir escuche un poco de o sea... La radio aparte tiene mucha gente que escucha esta radio, así que también hay que aprovechar eso, este, tanto ustedes como nosotros, ¿no? Bien, sí, es sí, un feedback constante. Quedan cinco minutos para cerrar. Cerramos con un tema más, dale, ¿te parece? Dale, dale, y ya después nos despedimos, Vale. La gente de Pucado Sanó con nosotros. no me con nosotros. pegando <risa> onda. Muy bueno, estoy encantado ¿eh? Podemos quedarnos un rato más Pero ya no nos da el tiempo este, los Vamos a esperar vamos unos Como le dije la vez pasada, esperamos unos cuantos días Y los volvemos a invitar y así para siempre Para siempre volvemos y volvemos eh, Yo les quiero agradecer ¿eh? Víctor, Gabriela, Choco este, Han sido muy amables Ya han sido amables la vez pasada Y esta vez, imagino, ya venir dos veces Ya es mucha amabilidad Está bueno, nos gusta Sí, nos gusta venir eh, Vamos a colgar todas sus fotos y demás, después le vamos a pasar el video. Este, esta vez sí hay grabación. Este se la vamos a pasar también. Este, esta vez sí. Se grabó. ¿Se grabó en serio, no? Sí, ahora sí. Se grabó, ¿no, Diego? Está perfecto. Ahora se grabó todo perfecto. Así que trae tu 15, mirá lo que me dice. Me quiere cobrar mi operador. Increíble. Quiero agradecerles, este. Van a estar, recordame por favor, cuando van a tocar el sábado que viene. El sábado en 4 en la cocina. Mendoza, Exacto. Irigoyen por Irigoyen. Perfecto, ahí lo estaremos viendo. Por lo menos yo estaré ese, esa vez, voy a estar bueno, para que, no, no, para que después, veces. esa donde van tres y ya con tres, me parece que ya es suficiente. Muchas gracias, eh. han sido muy amables. Gracias, a vos, Andrés. Gracias, Andrés.